El escarabajo y el hilo de seda Había una vez un rey llamado Vans Que gobernaba el reino de Aradona El rey y la reina tenían una hermosa hija llamada Mira Ella era una princesa muy inteligente Sin embargo, Mira era muy rebelde Y no le gustaba escuchar a sus padres Le encantaba salir al bosque con sus amigas Pasar tiempo en la naturaleza y jugar con los animales Hola, qué hermoso ciervo eres ¿Tienes hambre? ¿Te gustaría comer unas hojas? Oye, ¿no se supone que debes volver para la cena real? ¿Yo? ¿Eh? Parece que el príncipe de Escasia va a estar allí <ríe> Mirad, chicas, no me importa ningún príncipe Las reglas en el reino me molestan hasta los huesos. Oh, vale. Vamos por el río. Vamos, chicas. Uh, ahora estamos hablando. <ríe> Mientras tanto, el rey y la reina estaban sentados en la mesa del comedor real, esperando la llegada de la princesa Mira. Rosy, ¿dónde está nuestra hija? ¿Nuestra hija? Sí, me está avergonzando. ¿Ustedes creen que la princesa se unirá pronto a nosotros? Oh, me temo que no, porque no se encuentra demasiado bien. Ah, ya entiendo. La cena real fue bien y el invitado se preparó para partir. Cuando salía del reino, vio a la princesa Mira hablando y riendo mientras entraba con su amiga Alicia. <risa> Hoy ha sido muy divertido. Sí, deberíamos repetirlo Esto provocó que el rey Vance y la reina Rosy se enfadaran mucho No dijeron nada y volvieron al palacio Una tarde, la princesa Mira estaba jugando al escondite con sus amigas en el bosque Cinco, seis, siete, ocho <risa> Me voy a esconder justo detrás de ella y la asustaré <risa> No, es el último juego de la noche Hagamos algo divertido me voy a esconder muy lejos Tú también deberías Nueve, diez, ¿listas o no? Allá voy Mira corrió rápidamente y se escondió detrás de unos arbustos Ella <risa> nunca me va a encontrar aquí Justo en ese momento, escuchó a algunas personas murmurar En la noche de luna llena... Lo que tenemos que hacer es rociar unas gotas de esta poción en los jardines del palacio Esto enfermará tanto a la familia real que incluso los mejores médicos no podrán salvarlos Después iremos nosotros, romperemos el hechizo Y cuando nos pregunten qué queremos, les diremos que nos entreguen todo el reino Y si no lo cumplen, entonces les encarcelaremos <risa> Ese plan suena bastante bien La princesa quedó aterrorizada al escuchar eso. Tengo que avisar a mis padres antes de que sea demasiado tarde. ¡Ja, ¡Te encontré! Parece que no estabas muy preparada. ¿Oh? ¿Pero qué le ocurre? Creo que algo no va bien. Mira corrió hacia el reino para informar al rey y a la reina. El rey estaba muy enfadado. Madre, padre, estaba en el bosque y... Oye, no quiero escuchar más estupideces, Mira. No, padre. Te he dicho que no me importa. Bueno, creo que es bastante serio. ¿Por qué no me escuchas? No, escúchame tú a mí. No voy a escuchar tus historias, aunque hayas conocido a algunos magos. Bueno, lo hice. Oh, ya basta, Mira. Ya me has avergonzado lo suficiente. Apártate de mi vista. Vete a tu habitación, Mira. Vale. Muy bien. A ver si aprendes a comportarte como una princesa. El príncipe de Escasia vendrá a visitarnos mañana. Él va a pedir tu mano en matrimonio. La princesa Mira estaba enfadada y salió furiosa de la sala del palacio. Al día siguiente, el reino de Aradona... Fue engalanado para recibir al príncipe del reino vecino de Escasia, que venía a pedir la mano de la princesa. La princesa Mira se vistió de mala gana y se sentó en aquella sala del palacio. Encantado de conocerte, princesa Mira de Arredón. Hola, príncipe vecino. Uh, me llamo Julius. Sí, sí, mi padre me lo dijo. Mira mostró muy poco interés y se comportó como si no le importase Después de intentarlo varias veces, el príncipe Julius finalmente se rindió Más tarde, ese mismo día antes de partir, habló con el rey Vans Espero que lo hayas pasado bien aquí, príncipe He disfrutado muchísimo, majestad Pero no creo que la princesa esté interesada en el matrimonio Ella dijo que no viviría mucho tiempo aquí, ya que no la escuchas. ¡Oh! <risas> Ella es un poco tonta, de hecho. Eh, vale. Bueno, me lo he pasado muy bien. Gracias por su amable recepción. Ahora debo despedirme. Uh, pero. Pero Julius no se detuvo. Ya se había dado la vuelta para irse. Esto molestó mucho al rey Vans que inmediatamente fue a ver a la princesa Mira Pero cuando llegó a su habitación, vio que ella no estaba allí ¡Oh! ¡Ya está en el bosque otra vez! ¡Ella no me deja otra opción! El rey Julius ordenó a sus guardias buscar y capturar a la princesa Mira Los guardias dudaron, pero finalmente siguieron la orden del rey La princesa Mira fue capturada y llevada ante el rey. ¡Soltadme, dejadme ir! Nuestro reino está en peligro. ¿Guardias? Llevadla a la torre. ¿Qué? No, padre. Pero el rey Vance volvió la cara. La princesa Mira fue llevada a una torre alta y encerrada. Lloró amargamente y luego se durmió. Al día siguiente, cuando se despertó, corrió hacia la ventana donde vio pasar a Alicia. ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Mira? ¿Qué estás haciendo allí? Vaya, ¿es que esa torre te la han regalado tus padres? ¡Estoy encarcelada, tonta! ¡Ahora sácame de aquí! El reino está en peligro y mis padres no quieren escucharme. Vale, bien. Pero, ¿cómo voy a ayudarte? Hmm. Déjame pensar. Vale. Consígueme un hilo largo de seda. Un escarabajo, hilo, cordel robusto, una cuerda larga y un poco de miel. Ah, vale. No me mires así y consíguemelo todo. Vale, no tienes que gritar. Alicia fue a buscar lo que la princesa le había dicho. También informó a Natasha y las dos doncellas volvieron a la torre Alicia consiguió el escarabajo, el hilo de seda y la miel Mientras que Natasha consiguió la cuerda larga y el cordel grueso Está bien, haced lo que os digo, chicas Atad el hilo de seda al escarabajo Poned un poco de miel en los cuernos del escarabajo Alicia y Natasha estaban perplejas Pero hicieron lo que ella les dijo Ya que siempre confiaban en ella ¡Excelente! Ahora dejad que el escarabajo suba por la torre. Como querrá la miel, caminará hacia adelante. Y como ella dijo, el escarabajo comenzó a caminar mientras seguía atado con el hilo de seda. El escarabajo alcanzó la ventana de la princesa. Mientras tanto, las chicas ataron el extremo del hilo de seda al hilo empaquetado. ¡Bingo! ¡Princesa! Ya no tienes que decirnos nada más. Tenemos esto. Mira sonrió orgullosamente a sus sabias amigas Natasha ató el cordel grueso y por fin la larga cuerda Mira finalmente tiró de la cuerda y se hizo con ella ja. Y bajó por la torre mientras sus amigas le esperaban Ahora detener a los magos Natasha, Alicia, atad el hilo de seda alrededor de los árboles A ambos lados del camino del bosque Y aseguraos de esconderos detrás de los arbustos Yo cogeré la cuerda larga Muy bien entendido Mira se dirigió hacia el bosque Y vio a los dos magos caminando hacia el reino Se escondió detrás de unos arbustos Y vio la poción mágica en su bolsa Cuidadosamente caminó de puntillas hacia ellos Y silenciosamente sacó la poción mágica de su bolsa Y luego se volvió a esconder detrás de los arbustos Justo entonces, los magos se detuvieron a beber un poco de agua. Uno de ellos miró dentro de la bolsa y se quedó asombrado. ¡Oh! ¿Está la poción mágica en tu bolso? Claro que no. ¿La tenías tú? Pues no la veo. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? ¡Ey! ¿Estás buscando esto? Oye, señorita. Vuelve aquí antes de que sea demasiado tarde para ti. <risa> ¿Así? Los magos seguían buscando algo, pero no encontraron nada. ¡Oh, qué pena me dais! ¿También habéis perdido a vuestro personal? Esto enfureció mucho a los magos, que comenzaron a perseguirla. Pero Mira fue rápida y corrió hacia la trampa. Ella logró saltar el hilo de seda. Mientras los magos la perseguían, no notaron el hilo, así que tropezaron y cayeron. ¡Oh! ¡Oh! Natasha y Alicia rápidamente los agarraron Y Mira los ató con la cuerda ja, ¡Lo tenéis merecido! Al escuchar aquellos gritos, el rey y la reina salieron a ver qué pasaba El rey vio a los dos magos atados, a las chicas y a Mira ¿Qué está pasando aquí? Estos magos traicioneros estaban planeando lanzar un hechizo y matarlos a todos para tomar el control del reino. Tuve que detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿por qué no me hablaste de todo esto antes? Es que no me dejaste hablar, padre. Esto avergonzó mucho al rey. No tengo nada más que decir que... Lo siento mucho, mira. No, padre. No quiero una disculpa. Hiciste lo que creías que era correcto. Ahora, enseñemos una lección a estos magos. Sí. Guardias, llevadlos a las mazmorras. Y los guardias se llevaron a los magos. Te juro que pagarás por esto, Rey Raybans. Vas a pagar por esto. No en esta vida. Mira y sus amigas les hicieron muecas a los magos. Chicas, creo que deberíais quedaros en el reino esta noche y cenar con nosotras La reina tiene razón, nos gustaría demostraros nuestra gratitud Oh, su majestad, creo que la cena suena genial Sí El rey Vance, la reina Rosy, la princesa Mira y las chicas se sentaron a cenar Todas disfrutaron mucho de la cena De repente, el rey se acordó de algo Oye, esperad un minuto. Mira, ¿tú no estabas encerrada en la torre? ¿Cómo te escapaste? Oh, esto... Oh, ella. Sí, el águila. Me subí encima de una enorme águila. Era casi del tamaño de un dragón. Fue divertido. Bueno. La próxima vez que la castiguemos, tendremos que poner a los guardias de pie allí, espantando a las águilas.